Yo quiero darle un poquito, darles trabajo al Consejo Municipal, tanto del oficialismo como de oposición. Quisiéramos controlar, hacer seguimiento, el horario de entrega de estos alimentos. En las mañanas, que sea de 9 a 10, porque dice un refrigerio. En las tardes, de 3 a 4, porque estamos dándole en otras escuelas muy tarde... Van a disculpar, en otra escuela a las 11 sigue el desayuno. Ya no es desayuno a las 12, ya sería almuerzo. Tan importante, de 9 a 10 de la mañana debe haber un paréntesis, un recreo, señor director distrital, y entregar en eso. Y ese seguimiento, ese control, esa fiscalización, ¿quién puede hacerlo? Nuestros señores concejales. Tenemos 11 en Montero. Una mañana que se vaya a 11 colegio uno, uno en cada uno, puede hacer seguimiento. Eso se llama trabajar. Eso se llama hacer seguimiento. No, no se llama trabajar cuando alguito le encuentra mal, ahí están correteando esto, está mal. No, hacer seguimiento. Nosotros contratamos empresas proveedoras, no fabricamos estos alimentos, no producimos el plátano, no producimos mandarina. Contratamos para que nos entreguen. Entonces para eso es importante, nuestros honorables concejales nos acompañen en hacer seguimiento el horario de entrega. Sin descuidar la parte de la junta escolar, tiene que estar también ahí. Por eso se llama junta de padres de familia. Ayudarnos a hacer seguimiento, la hora.